De agricultores y ganaderos, e l es el que esperaba por a n q u e hombre decente, hombre de arranque, e l es p e r a n z a de todo su pueblo, de agricultores y ganaderos. Rodolfo Barquín, tu mejor elección.